tardes, compañeras, compañeros, como todos los viernes a las 16 horas, acá presente al Gran Pueblo Salud, siempre con un pie en la lucha. ¿Cómo está, compañera Chani? Hola, buenas, ahí se escucha. Eh, ¿Todo bien, Patry? Otro nuevo viernes de AGPS, después de un jueves complicado, de una semana de, de hacer mucha memoria, de la verdad que tenemos... Un programa en el cual vamos a hacer un repaso de lo que fue nuestro mes uh -huh. Y nada, en la preproducción estábamos ahí viendo, ¿no? Como cuántas cosas pasan y cuántas cosas van quedando un poco en el tintero Un poco hasta viejas de una semana para otra, ¿no? Porque hay una vorágine eh, entre lo político, la actualidad y todo Que nos va llevando puestos Sí, vamos a recuperar algunos audios de los compañeros que estuvieron en la Expo Tecnológica en Avellaneda, ¿no? Exactamente, sí. Eh, de Oli, que fue en representación de Lafra y Luis Beltrán, esa cooperativa tecnológica. Y de Pili, que es eh, está esta tecnológica emergente, que recién está haciendo sus primeros pasos en Avellaneda. Y fueron invitados ahí a, a la primera jornada tecnológica en UNDAV. Vamos a estar repasando eso, porque la verdad que fue algo... Muy importante que es un puntapié con lo que seguramente tengamos que estar trabajando, ¿no? Otra cosa que también nos va a llevar puestos. Y después vamos a recuperar dos audios que son maravillosos y que nos han hecho pensar y analizar mucho, de dos eh, sacerdotes, sacerdotes, de dos obispos, descubre. ¿no? Eh, Gustavo Carrara y el monseñor Ojea uh -huh. ambos explicándonos con una claridad impresionante dicen ellos las ideas se debaten pero la realidad hay que cambiarla y hay que abordarla no se puede solo pensar o este, hablar sobre la realidad sino que hay que transformarla nos van a hablar y nos van a explicar qué es la integración sociourbana y cómo los movimientos populares los barrios los territorios ...se ocupan de esa tarea todos los días, los 365 días del año. Así es como nació la idea y como hoy en día eso sigue encaminado, ¿no? De tanta fuerza que se ha hecho desde abajo. Eh, y como siempre nuestro No te enferma es Cava y... ...y si yo, Maxi, el Oso, Darío y todos quieren... ...la presencia de nuestro querido Alejandro Lucero. Después de este temita que vamos a poner para ir armando el mate kita mereka kita al gran pueblo salud por fm te enfermes cava vecinas y vecinos de chacarita villa crespo y alrededores Este miércoles 3 de julio nuevamente se estará realizando una olla popular abierta al público A quienes lo necesitan les esperamos a partir de las 20.30 en Avenida Corrientes 6114 en Cava Podés traer tu taper para quienes quieran y puedan colaborar acerca tu donación los martes, miércoles y jueves de 9 a 18 a Corrientes 1 perdón, 6114. Necesitamos arroz, fideos, legumbres, latas de conservas, aceite, proteínas descartables, etcétera. Nuestro alias es asamblea.radio, por favor colocar olla en la descripción y enviar el comprobante a ...11-63-59-70-15... ...organizan... ...Frente Alto Menjunje... ...Vecinos Autoconvocados... ...y convocan la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes... ...Y Rompibles Comuna 15... ...Partido Comunista villa crespo ...Y Confederación Socialista Argentina... ...Décimo Encuentro de Sicuris en Floresta... Este 30 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, vas a encontrar Estampado en vivo Podés estampar tu propia remera, paño, lo que quieras llevar Lo podés estampar vos mismo durante la jornada Hay un espacio para la niñez Donde también los niños y las niñas se divierten aprendiendo y compartiendo Y una colecta solidaria que se va a llevar a cabo durante todo el día Solicitamos ...donaciones de alimentos no perecederos... ...útiles escolares, juguetes y ropa en buen estado... ...todo esto para colaborar con el comedor popular del barrio... ...invita ExoLimpo. Casa Pueblo La Boca... ...recuerden, los lunes, los miércoles y los viernes... ...hay almuerzo comunitario a las 13 horas... ...hay un cupo limitado de hasta 15 personas pero igual te esperamos en Almirante Brown 1127 La Boca en Casa Pueblo La Boca. Taller de percusión. Todos los jueves desde las 16:30 hasta las 17:30 también en Casa Pueblo podés aprender percusión. Los esperamos en Almirante Brown 1127 La Boca no el con... ¡Al Gran Pueblo Salud! Bueno, aquí seguimos, después de un poquitito de música y después de muchas noticias. Como les contábamos, una de las cosas que vamos a recuperar de este mes, del mes de junio, es... Eh... El encuentro el, pr el primer encuentro de tecnologías que se llevó a cabo en UNDAF, que es la Universidad de Llaneda, su sede Mario Bravo, allá en Piñeiro, donde estuvieron invitados a diferentes eh, espacios que se encarga de, eh, de emprendimientos, ¿no? Diferentes cooperativas. En este caso, eh, lo que nos eh, compete y nos incumbe son nuestras eh, cooperativas amigas, que uh -huh. una es la Fray Luis Beltrán que funciona en la boca, y también la tecnológica del fogón, que está comenzando su historia allá del otro lado del puente, en Avellaneda. Eh, en referencia, en el streaming que estaban haciendo ahí en vivo, había unas compañeras de comunicación que pudieron entrevistar a todos, a todos los que estaban teniendo su stand ahí en el evento. Participaron Oli, Oliverio, y también Pili, Pilar de Avellaneda, que más o menos expusieron de qué iban sus cooperativas, como nació la idea, eh, cómo les está yendo, cómo son los intercambios. Y fue muy bueno que puedan tener la palabra. Entonces ahí pedimos ese material, lo recuperamos, para que también ustedes puedan escucharlo y también puedan eh, compartir y saber en qué andan los jóvenes de nuestra comunidad de nuestra organización, ¿cierto, Patrí? Exactamente, y vamos a escuchar por primer eh, en, en primer lugar a Oli, a Oliverio, que nos cuenta cómo nació la necesidad de una cooperativa tecnológica en el territorio. Y en el momento más reciente la pandemia vimos que la tecnología era esencial debido a muerto, ya sea para encontrarte, para conseguir trabajo, educación, eh, para estudiar, para lo que sea, para la salud misma, necesitaba la tecnología.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 Y transformar la es una herramienta para el trabajo, para la educación, para vivir. Bueno, ahí Oli hacía un recorrido bastante exhaustivo de cómo fueron desde la pandemia en adelante recuperando eh, rezagos tecnológicos eh, descartables, no este, obsolescencia tecnológica que ellos transforman y convierten en un equipo tecnológico activo, vigente y que funciona. Así que, y que además esto lo hicieron desde la economía popular, no es que lo hicieron con una empresa, sino organizándose en equipos de trabajo y aprendiendo, como ellos siempre dicen, con un destornillador arrancó todo. Exactamente, está bueno que, que siempre, algunos por ahí conocemos la historia, pero el público se renueva, uh -huh. y está bueno que siempre esté vigente cómo comenzó todo, ¿no? Desde como digo yo, lo tengo tatuado él... ...por tu crisis, ¿no?... ...que en el medio de una crisis... ...en esto de que esta, era escaso... ...y de las tareas virtuales de los chicos... ...que la facultad y que no había... ...y que había un solo celu para toda la familia... Eh, ...nació esta... esta ...a raíz de esta necesidad... ...esta cooperativa, ¿no?... ...que hoy ya tiene un par de años... ...y que la verdad que... Eh, ...siguen aprendiendo... ...y esto también... ...de que vos decías lo del descarte... ...lo que es para otros descarte... ...lo que para otros es basura... Eh, ...obviamente que puede tener eh, otra vida o eh, desde estos espacios se recupera y se, tra se transforma eh, y bueno, y también eh, continuaba la entrevista y hablaba sobre la importancia de, de estar en ese lugar, no en esa muestra y tener un stand y, y poder participar entre entre todas las cooperativas y, y entidades que, que formaron esa jornada, así que lo escuchamos hablar de eso Bueno, sí, es muy, muy importante, ¿no? Y nosotros siempre lo decimos cuando venimos acá como la, la universidad, en particular la UNDAV Es una trinchera Para los que nos organizamos Para los que proponemos otra patria, otro mundo posible Y en este encuentro, que además es entre estudiantes Y trabajadores, y entre profesionales Y nos encuentra eso, ¿no? Como pensando y armando un futuro distinto Un espacio universitario y barrial territorial organizacional de, de una cooperativa de un grupo de, de jóvenes que eh, transforman la realidad y transforman la posibilidad de futuro para ellos eso constituye una posibilidad de nacer a otra forma de trabajo y nacer a otro tipo de sociedad donde como bien decías vos lo descartable no contamine y a la Pachamama, sino, al contrario, la volvamos a, a poner en funcionamiento para el uso social y la función social que puede cumplir un equipo tecnológico recuperado. Exactamente, y decía un poquitito más sobre eso, Dolly y nos, nos encontramos, nos conocemos y sabemos que del otro lado hay otro como nosotros que tiene la misma cuestión, la misma dificultades, está afrontando los mismos problemas, pero que juntos si nos organizamos podemos solucionar el tema de las demologías, o el tema del hambre, el tema de la vivienda, como todos los temas que nos sí. afectan. Bueno, ahí eh, volvía Oli a la carga sobre el tema de que el tema tecnológico no está aislado de otros temas que nos nos preocupan, ¿no? Eh, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los bienes comunes de nuestro territorio, le, el problema de la vivienda, la necesidad eh, que tenemos de la autoconstrucción de vivienda, ¿no? Hay un montón de aspectos que las los compañeros y las compañeras cooperativizados abordan desde una perspectiva distinta a la perspectiva que ofrecen las empresas capitalistas. Exacto, y así como han pasado muchas personas por los diferentes talleres que brinda la Fray Luis Beltrán, porque no es que ellos se crearon un negocio y ese negocio que crearon eh, llega gente la cual le da algo para arreglar, ellos lo arreglan y, y ahí se terminó la historia. Sino que abren espacios de formación, te invitan a arreglar tu propio producto, no la, la unidad que sea que tengas, eh, entonces lo que dan es también conocimiento, porque si no, el conocimiento queda en ellos. Uh -huh. eh, y una de las personas que ha pasado por una de esas formaciones y hoy en día está encabezando la RTF, que es la Tecnológica del Fogón, es Pili, Pilar, y eh, con timidez eh, logró decir algunas eh, cosas en esta entrevista y la verdad es bueno escucharlo y, y recuperar lo que dijo.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 Pero con ayuda de ellos, la verdad que un montón, eh, el trabajo en equipo, el tener ese compañerismo, el, es eso. Bueno, ahí Pilar eh, aclaraba cómo es necesario la, el soporte, la ayuda, la colaboración, ¿no? la sinergia, la, el equipo que se arma con la Fray Luis Beltrán para que ellos también en Avellaneda puedan... Eh, digamos, circular este conocimiento que van construyendo. Exactamente, porque no es ajeno eh, a los otros territorios tampoco, ¿no? Eh, bueno, nada, queríamos recuperar esto porque vamos a seguir eh, hablando, como yo, masticando sobre sobre este tema, sobre las nuevas tecnologías. Eh, podríamos invitar también a otros compañeros que hablen de otras energías sustentables y renovables. Eh, y, bueno, cerrando este bloque... En el cual pudimos recuperar esto Y en el próximo bloque vamos a estar hablando Sobre eh, Pasaron muchas cosas importantes esta semana Pero una de ellas fue eh, El aniversario Del de, eh, fallecimiento de los compañeros Darío y Maxi Y también de nuestro nuestro Nuestra bandera que es Martín El Oso Cisneros eh, Bueno, 22 años ya de lo que fue La, la masacre en Ajá. la estación En ese momento Estación Avellaneda Hoy llamada Darío y Maxi Eh, también que se logró con lucha poner ese nombre para que no se olvide de lo que han lo que ha sucedido allí no El pleno 2002 eh, manifestaciones eh, diferentes compañeros piqueteros que estaban reclamando planes sociales eh, y todo se fue de las manos y bueno creo que muchos conocemos esa historia quizá muchos quiero creer que todos la conocemos y eso no no hay que no hay que perderlo eh, es lo que suelo hablar, yo que soy madre, hablo de, desde mí, no pero uh -huh. eh, es la que me toca, que esas historias que son contemporáneas, que no son la de los libros, que las que espero que algún día estén en los libros, de las cosas que no se deben, no se hacen, no eh, matar a los compañeros por porque están luchando, porque están pidiendo algo justo, porque están reclamando derechos, así también eh, recordamos a, a Eloso Cisneros, que como son tres personas que quizá para un poderoso eh, o para los poderosos son una amenaza, uh -huh. porque es gente convencida es gente, gente que busca ese otro mundo posible gente que cuando se ha quedado sin laburo lo inventó entonces creo que por algo son bandera, ¿no? fueron una amenaza muy clara para, para los que están del otro lado de la vereda Eh, bueno, no me quiero extender mucho Porque va a ser el tema del de, de, próximo bloque, ¿verdad? Sí, sí, una amenaza para los poderosos Y tan querido por nosotros Así que, si querés vamos Nos, a, vamos un ratito tratando. Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé cómo donar en buenosaires.com Puntuar barra donasangre Buenos Aires, ciudad Vamos por más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 el riachuelo. 100.cl El enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro.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 y chimá, ese a monté caché no no va a cachar. Entre nosotros no somos los enemigos. Te atomas con la chuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, el arte, la cultura, los barrios. Con esa gente te atomas, esa gente es mi enemiga y entre iguales y la mejor. algo que positivo transformar en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Antes de colgar los guantes 20 35 35 ya pasadas las y media y se incorpora este hermoso staff de Al Gran Pueblo Salud el compañero Alejandro Lucero. Vale. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, estimadas vecinas. Vecinos, una alegría estar acá. Hago lo imposible para poder llegar, pero siempre, siempre Sabemos complica. que sí te lo agradecemos. No, por favor, bueno, agradecido soy yo. Y te agradecemos también el hermoso trabajo que, que has hecho de poder compartirnos los audios de Monseñor Ojea y Carrara, el Obispo Carrara, que me parece que son muy valiosos, que nos permiten entender y comprender y eh, anudar mucho el trabajo que los movimientos sociales y los movimientos en los territorios hacen todos los días en cada barrio así que si jr está disponible vamos a escuchar uno de los audios y lo vamos a comentar después en el año 2016 en una visita que, que hice a, a un barrio de, de mi diócesis el barrio la cava me encontré con mario Quintana, que era jefe de gabinete en ese momento me propuso poder empezar a caminar en esto de la integración sociourbana poder juntarse con los movimientos sociales, Y pedirle a Cáritas y a Techo para mi país poder ser actuar en el diálogo como garantes para poder llegar a trabajar juntos en un proyecto que comenzó después a ser el, el relevamiento de los barrios populares, el RENAVAP. Ese proceso duró dos años, donde estábamos sentados a la mesa, personas que teníamos miradas diferentes, Perspectivas diferentes, formaciones diferentes. Yo quiero recordarla como un verdadero ejemplo de, de diálogo y de llegada a un consenso importante para nuestros barrios. El primer relevamiento de nuestros barrios populares arrojó 4.416 barrios y luego volvió a hacerse en el año 22 y arrojó 5.687 barrios. Este es un trabajo admirable que hicieron nuestros vecinos. Existen 7 millones de personas alrededor de este número que viven en nuestros barrios. Pero se partió del concepto de la integración, superando esto de la separación. Esto que tanto mal nos hace, tanto daño provoca. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Monseñor Ojea que hablaba de cómo comenzó esto, ¿no? de como decíamos al principio, de una idea, una necesidad, más allá de que decía, éramos de, de diferentes palos, de diferentes eh, profesiones, pero con todos convencidos de la importancia de, de mostrar, porque sabemos todos que los barrios populares existen, Pero no había un censo, no había un número oficial, no se sabía cuántas familias, cuántos barrios eh, integraban eso. Y, y eso de, de pensar una idea integral, porque eh, dice, perdón, ¿no? porque me, me voy por las ramas, pero integración sociourbana urbana uh -huh. eh, Esto de las divisiones, eh, estar todo el tiempo viendo en qué competimos, en qué no vivimos es todo lo contrario, sino que integral. O sea, todo lo que sea para el barrio y no necesariamente mi casa y adentro de mi casa y mi baño y mi cocina, sino que es todo, ¿no? Eh, lo, lo socio urbano tiene que ver también con, de repente, en los barrios eh, la luz para todos, que no hay buenas conexiones, eh, cloaca para todos porque no hay desagües y un montón de otros de otras cosas que hacen al eh, a la comunidad y no necesariamente puertas para adentro, Eh, y a la vez esto no que decía un techo para mi país, Cáritas las diferentes organizaciones eh, sociales todos empujando hacia un mismo eh, objetivo que terminó siendo esto que es el RENOV ¿no? el registro nacional de barrios populares o sea que en todo el país sabemos cuántos barrios hay, cuántas familias y qué necesidades tiene ese barrio no es poca cosa breve porque sabemos que el tiempo lo tenemos muy cortito hoy eh, retomando lo que plantea Chani Eh, primero, Quintana, Quintana, Quintana es el presidente de PharmaCity. ¿Eh? O sea, que no es el eh, Che Guevara, Tampoco es un kirchnerista tampoco es eh, un comunista no. ni un socialista, ¿no? Una empresa que podemos criticarla durante horas. Sin embargo, y que fue jefe eh, tuvo un cargo en el jefe de la Jefatura de Gabinete del gobierno de Macri, de esa época de esa está hablando época. Ojeda. Entonces, Primer punto que me parece central es que no se puede tapar el sol con las manos, evidentemente hay algo que trasciende qué pensamos ideológicamente, eh, cuál es tu orientación, cuál es tu modo de pensar el mundo, que debiera ser casi un acuerdo de por vida, ¿no? Esto que plantea Chany, la integración sociourbana. Y el otro elemento importante es que más se cuentan más barrios populares hay. Entonces, Eh, empezamos a entender por qué algunos militamos con la centralidad en un sujeto político histórico y que tiene que ver específicamente con los últimos años de nuestro país en nuestro país se han desarrollado, se han llevado, se han creado una cantidad de barrios populares acorde acorde a la violencia política ...y a la concentración económica que persigue a nuestros pueblos de nuestro país y de toda la región. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser un poco más simple. Eh, cada vez hay más eh, barrios populares porque cada vez hay más concentración económica. Y entonces eso, como siempre decimos, el enemigo cincela los modos de nuestra defensa y nuestra resistencia. Nosotros somos producto de esa dominación que no, a la cual nos, resist nos resistimos y nos organizamos para vivir dignamente y eso es la cada vez más creciente cantidad de barrios populares que no se pueden tapar el sol con la mano muy claro y en esto va a insistir también el obispo Gustavo Carrara en el próximo eh, audio que nos va a pasar JR las ideas se pueden debatir la realidad hay que discernirla como cómo abordarla y esta política pública de la integración de los barrios populares es un modo bien concreto de cómo abordar esta realidad. Cuando hablábamos de integración, ¿qué queríamos decir? Que los vecinos y vecinas que viven en los barrios populares no sólo dan que pensar, sino que piensan. No sólo despiertan sentimientos de misericordia, en algún caso de temor ante lo desconocido, sino que sienten. Y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan y trabajan en comunidad para hacerle frente a esas injusticias y salir adelante. Hay un potencial para una Argentina distinta, no solo en lo que podamos hacer los que estamos más integrados, sino en esas necesidades. Casi 7 millones de personas que viven en los barrios populares, un potencial hermoso, consideremos a los vecinos y vecinas de los barrios populares como protagonistas, porque lo son. Y eso es lo que quiere destacar sobre todo el concepto de integración urbana también los vecinos y vecinas de los barrios populares tienen que estar también en las mesas de las decisiones de estas políticas públicas no solo aceptarlas o tomarlas o decir gracias sino también tienen que estar sentados en la mesa de las decisiones cómo quieren vivir qué es lo que sueñan qué es lo que anhelan y me parece que, que el Papa lo ha captado muy bien cuando dice tierra, techo y trabajo va lo esencial una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Va a lo esencial, es bien concreto. Bueno, en la misma línea que Monseñor Ojeda, Monseñor Carrara, podemos retomar lo que decíamos anteriormente, si la idea de la integración suburbana debiera ser un sentido común, más allá de cualquier ideología y la idea de la integración subsurbana plantea la presencia de un sujeto, sujeto histórico, un sujeto que a, que viene para transformar el mundo, es un sujeto que no es pasivo, es un sujeto que no es objeto, es un sujeto que no es beneficiario, es un sujeto que tiene un potencial, como dice Monseñor Carrara, eh, que no tiene límites, y en ese sentido es un sujeto que debe ser y es, protagonista necesario, participe necesario para la transformación no solamente de su propia realidad, sino la to, la de todos y todas los que participamos de estos procesos históricos en nuestra querida patria y nuestra querida región. Así que sabemos que estamos apretado el tiempo, pero estos dos materias no podían quedar afuera porque realmente nos implican un debate y una continuidad de lo que venimos haciendo. Así que jo si nos mandas un separador ya nos metemos de lleno al próximo año. seguimos escuchando al gran pueblo salud por fm y Exuelo. Continuamos, tenemos mucha tela para cortar hoy Y el tema que sigue es... Eh, no, nos vamos para Nos vamos para Belloneda, cruzamos el puente, caminando como yo eh, Y vamos a hablarles sobre una jornada que se llevó a cabo ahora este 26 de junio, el miércoles pasado Que fuera el día del aniversario de la muerte de los de la masacre El 25 de lo, Del 25, perdón, eh, martes uh -huh. Eh, Tarde-noche, y nos estábamos juntando, había un poco de complicación para llegar, pero estuvimos todos eh, donde se dio la cita. Eh, hubo diferentes compañeros, eh, fue en de UNDAP, en Mario Bravo también, y bueno, diferentes compañeros referentes de, de organizaciones sociales, eh, así también como eh, el centro de estudiantes de, de UNDAP, sí que era quienes les invitaba, quienes convocaban, Eh, los compañeros de allaneda de, de la boca acá también de la fray Luis beltrán muchos compañeros que se dieron cita en esta en esta ya que hubiese, sería como una vigiliaríamos eh, muy bien dicho de, de la fecha que seguía eh, entre ellos bueno Di sánchez no Joanhana duarte eh, luca gramajo. Eh, gramajo que es nuestro secretario general secretario general de eh, utep nuestro sindicato eh, la economía popular, y vamos a traer diferentes eh, recortes, porque la verdad que se habló bastante, estuvo muy muy interesante lo que dijeron los compañeros, pero eh, reivindicar esto de la lucha y también hacer un paralelo y trazar un paralelo con lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Eh, con esta eh, persecución a los compañeros, con este no estar tranquilo, con este salir a, a la calle eh, y no saber qué que se puede esperar, porque también hasta es eh, está prohibido manifestar y no y todo eso que, que viene hace unos meses persiguiéndonos esa sombra maldita. Y, y nada, creo que fue un buen momento para, para juntarnos, para escucharnos, para reflexionar, para hacer un poco de memoria. Eh, y tenemos ya, creo que el primer audio uh -huh. es el de... ¿Alguien de Gramajo? Sí, sí. Ahí lo escuchamos. Lo escuchamos. Y después viene la otra tarea, y los compañeros estaban preocupados por, bueno, siempre nosotros peleamos y después se encierran en un cuartito a decidir cómo es el destino del armado político. Yo creo que eso no va a volver a pasar, no va a volver a pasar porque primero la sociedad le dijo basta un montón de cosas, un montón de prácticas, un montón de métodos que tuvo la política tradicional. Y creo que los que van a protagonizar efectivamente la reconstrucción de nuestro país van a ser los que estén al lado del pueblo, los que estén al lado de los que están sufriendo la política de ajuste, y que no es, no es que la política de ajuste de este gobierno es una cosita chiquitita, es el 80% de nuestro pueblo. Hoy estamos hablando que la Argentina está casi en un 60% de pobreza. Imagínense como... Todos tenemos la obligación como militantes populares a la hora de pensar cómo... Hacer efectivo el sueño que tenían Maxi, Darío y un montón de compañeros más es ser parte de la reconstrucción de una alternativa política que ponga en el centro lo que nuestros compañeros peleaban que tiene que ver con el, los pue, con el pueblo más humilde y con los trabajadores. Y creo que hoy estamos más cerca de eso. Bueno, ahí el Peluca eh, casi como una línea dentro de la UTEP eh, que insisten en plantear que la situación cada vez más complicada ustedes lo han escuchado eh, y que tenemos que de algún modo participar en la transformación de este momento histórico eh, complejo, difícil donde la población cada vez la pasa peor pero tenemos que estar superando las diferencias en esa misma línea bueno, primero vamos a escuchar la DINA Eh, una compañera histórica del Frente Popular de Iro Santillán eh, que allá por el 2001 contaba que ella trabajaba aquí en La Boca eh, y que veía de cerca todo lo que estaba pasando hasta que ella empieza a militar esto nos contaba Dina Sánchez el martes pasado en la Universidad de Avellaneda no solo para recordar a Darío, a Maxi y a Loso, sino también para reflexionarlo, para reflexionar de las políticas que llevaron a ese 2001, para recordar las banderas por las que luchaba Darío, sus dineros. también para poner, para reflexionar de lo que significa hoy todo lo que nos está pasando, ¿no? Un contexto social y económico muy parecido con un protocolo antiprotesta, ¿no? Queriendo callarnos, queriendo meternos miedos, queriendo un pueblo sumiso que se quede en la calle, mientras que ellos entregan, entregan nuestra patria, ¿no? Venden nuestra patria, venden nuestro futuro. cuál bueno, es la descripción que hacía Dina, ¿sí? Eh, plantea algún modo un paralelo entre lo vivido en el 2001 y la actualidad. Nosotros, además, creemos que esto es peor que en el 2001, Pero el sentimiento rosa esos recuerdos, estábamos en, en la víspera, allí de, del 26 de, de junio. Y también la tenemos a Joana, eh, también secretaria adjunta, Joana Duarte, que presenta la necesidad imperiosa, fíjense qué interesante, no desde otra perspectiva, similar a lo que planteaba hace un ratito Monseñor Carrara hablando del protagonismo de nuestro pueblo. Esto es lo que nos trae Joana. Muchos del campo nacional y popular tampoco miran cómo está pasando el pueblo y están más preocupados por las internas partidarias, por ver quién va a descansar la lista en 2025 mientras los otros no tienen para comer. Entonces creo que cada vez que recordamos a Maxi, a Darío, cuando llegan estas estas fechas yo siempre me pregunto si me lo cruzaran si saliera de acá y me lo cruzaran acá a Marcia, a Darío, al oso les preguntaría que si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? porque porque creo que la vida de un militante está atravesada por la realidad y si uno se tiene que preguntar si cuando uno está militando capaz que mi realidad cambió pero si la realidad que del que está al lado no cambió entonces capaz que estoy haciendo como el culo las cosas disculpen la mala palabra acá en la universidad de la mano pero creo que es algo que nos, nos ordena y creo que es algo que tenemos que discutir que nosotros no tenemos que tener miedo de discutir de cara al pueblo y la, para discutir de cara al pueblo tenemos que ser muy sinceros y tenemos que partir de la base de que cuando muchos de nosotros nos sumamos a militar nos sumamos a militar para transformar este país y transformar este país no es ser diputados un diputado más que alcanza, así que alcanza, pero no le transforma la realidad a este país. Vamos a transformar este país donde construyamos un modelo, un programa que exprese a la mayoría de los argentinos. exprese la mayoría de los argentinos y ahí se produjo un silencio artístico y político a cargo de nuestro compañero J.R., Sí, porque, bueno, precisamente eso es lo que está en interdicción estos tiempos. Eh, participamos de infinitas reuniones, pero donde realmente podemos alentarnos y alentar a otros es cuando nos juntamos para hacer cosas. Uh -huh. eh, allí nos corremos de los tironeos, de la interna, de la línea de cada, de cada orga, y ahí, en la calle, ahí en la construcción barrial, territorial... Podemos dar cuenta de una, de algo que nos alienta a lo distinto. Si no, quedamos entrampados y mordiéndonos las colas en las cuestiones de la clase política. Me sorprendió esta definición. Si transformo mi propia realidad, quedo entrampada y quedo ha haciendo las cosas mal. La transformación es de la mayoría de la sociedad. No es solo la mía. Así es. Bien, y para finalizar con esta actividad que se realizó en la UNDAB el martes pasado, en las vísperas de... ...de la conmemoración de la masacre de Avellaneda... ...pero el mismo día que conmemoramos eh, y recordamos eh, el triste asesinato de Martín... Eh, ...la teníamos a Moni, nuestra compañera, nuestra eh, directora de la alfemaría Chuelo... ...y también de una histórica militante, seg segunda generación podríamos decir... ...que cuenta sus recuerdos de cuando era pequeña... Y sus diálogos con el oso Y otras cosas más Recordar a esos compañeros Que entregaron la vida Por un proceso, por una lucha Por profundizar un cambio En un sistema Un sistema injusto que nos descarta Y volver A retomar sus antenas hoy Todavía tiene que ser más fuerte Porque no solamente que nos descartan Sino que nos quieren Compañeros que han dado la vida Por la construcción de las nuevas insurgencias, de nuevos procesos de inclusión, de que seamos un solo junio, de que los barrios de xenonía de que construyan otro sistema, de que puedan, puedan gobernar, de que puedan tener otras, otras posibilidades, es aún más fuerte, ¿no? Hoy, de nuevo, nos adoptican, quieren demostrarnos como satanizas, con violencia, con todas estas cosas que están pasando y que son solamente para que no nos organicemos tenemos que demostrar que nuestros compañeros viven que lo que se hicieron hacer en aquel momento que es desarmar las organizaciones es un proceso que iban haciendo justo justo da la casualidad que pasan estas, estas cosas, estos asesinatos en el momento donde las organizaciones más se están impulsando hay que demostrar que no, que no han conseguido lo que han querido, ¿no? Que, que por su memoria, por lo que han logrado, por, por el camino que nos han dejado, vamos a retomar su bandera y vamos a construir ese poder popular que se necesita para poder responsabilizarse de verdad en políticas que nos incluyan, en políticas sociales para crear una comunidad más justa. Como ellos lo soñaban y como ellos nos contaban, Bueno, ahí estaba Moni eh, eh, participando como referente del de la FMRI de Achuelo, el Movimiento Poblado los Pibes, pero también en su rol de estudiante de la carrera de abogacía y el UNDAP. Eh, así, así fue convocada. Y Moni terminaba su participación con estas palabras que a continuación escuchamos. Me acuerdo perfectamente que hace 20 años el OSA se reunió para contarnos por qué íbamos a ir a Puente Perdedor, porque al otro día teníamos que ir a luchar por nuestro compañeros que había dado la vida. Y esa noche lo perdimos, pero él convencido de que había que retomar su bandera de lucha. Por eso porque no hay que dejarse perder, porque no hay que dejar que nos opriman, porque hay que darle la vuelta a esta batalla, porque unidos vamos a vencer, porque no hay más más, más, más logro que eso, que los compañeros sigan viviendo en nuestros cálculos. Y así como como lo de, como lo dicen nuestras casas, cuando salimos a pelear por nuestros derechos, vamos compañeros, vamos a poner huevos, como un más fidadío que el oso frisnero. Gracias compañeros. ¿Y qué me contás, J.R.? ¿La tenías a Moni? ¿Eh? ¿Dando charlas? Bueno, un orgullo la compañera. Ahí, Impresionante. A, la verdad que fue una jornada interesantísima y, y de articulación importantísima eh, entre de, de, en una universidad que permite estas cuestiones, que tiene uh -huh. estas características donde incluye al pueblo, pero también eh, en un lugar donde se unen tanto La Boca, Avellaneda y las distintas cuestiones que hacen a nuestros territorios así que j nos vamos un separador antes de irnos y vamos a intentar una llamada telefónica continuamos con al gran pueblo salud En la jornada de ayer jueves, ¿sí? Jue jueves 27 de, de junio, eh, al mediodía, alrededor de la una, se realizó en el Consejo de Liberantes del municipio de Avellaneda eh, una, una, una de sus sesiones habituales donde se discutió la posibilidad de una, una ordenanza que de algún modo... Mmm, pusiese de manifiesto la emergencia alimentaria que viene a, eh, padeciendo el distrito de Avellaneda. Eh, no es una especificidad, de, no es algo particular del municipio de Avellaneda, sino que es una generalidad que en todo el que en todo el país venimos atravesando desde los últimos años, pero particularmente de un modo mucho más violento desde que asumió esta tiranía institucional a cargo de Miley y su banda de secuaces conspiradores en contra de la patria. Eh, en Por ese motivo, en el Consejo de Liberantes se presentó una, un proyecto de ordenanza que declarase eh, de, de algún modo la emergencia alimentaria y la posibilidad que el municipio eh, de, destine recursos para empezar por lo menos eh, a reducir esa emergencia a contener un poco la necesidad de, esto, de este pueblo eh, y seguramente desde las organizaciones populares eh, llevar adelante una tarea de reconstrucción, de fortalecimiento de las organizaciones, de eh, distribución de alimentos y sobre todo de generación de empleo. Pero esto es algo que vendría después. El comienzo de ayer fue esta, este, esta ordenanza... Eh, apoyada en la posibilidad de, de, del, del municipio de acompañarla, y estamos conectados telefónicamente con Norma Morales, eh, secretaria adjunta de la UTEP, compañera de barrios de pie, pero también eh, compañera de, de comedores, ¿sí? de, y mucho, territorio. mucho territorio aquí en Avellaneda. Norma, eh, Chani, Patri, Alejandro te saludan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañero? Buenas tardes. Hola, Norma, buenas. Bueno, en principio queríamos charlar contigo porque la, la actividad de ayer, eh, el encuentro de ayer en, en el Consejo de deliberantes amerita eh, tener difusión porque, si no me equivoco, es uno de los primeros distritos donde las organizaciones populares, junto con sus concejales, eh, plantean este proyecto y en articulación con el municipio llevan adelante la posibilidad de asistir alimentariamente al pueblo de Avellaneda. Eh, algo así es, ¿no? Nos com puedes comentar un poquito de, de la jornada de ayer? Sí, bueno, hace precisamente en el Consejo de Agron de Avellaneda eh, logramos que se apruebe en eh, eh, la ordenanza del del la creación de un fondo de asistencia alimentaria, ¿no? Para que consiste eh, en fortalecer la el, el alimentos eh para los centros comunitarios de Avellaneda en donde siguen brindando, ¿no? la el, el, el almuerzo, en, alguna, en algunas en algunos ocasiones es, la cena o la merienda, todo en el marco de la emergencia alimentaria que estamos atravesando como país, ¿no? Entonces, Avellaneda en realidad no sería el primer distrito en donde este se crea una ordenanza, ¿no? le marco para poder seguir acompañando a las organizaciones sociales en el territorio para seguir alimentando a su comunidad, sino que tenemos otro distrito en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Lanús, fue uno de los primeros distritos que se presentó la ordenanza uh -huh. del Consejo Deliberante, después eh, también en, en Lomas de Zamora, sí, sí. en Amirante Brown, en Ensenada, uh -huh. entre de febrero, entonces tenemos varios consejos deliberantes de, de, de, de la provincia de Buenos Aires, que por suerte, este eh, logramos que es la política, ¿no?, este empiece también a, a, a intervenir eh, y, y acompañar, ¿no?, a las organizaciones sociales eh, eh, para, para poder seguir alimentando a su comunidad. Yo digo, por una situación tan, tan crítica que estamos atravesando en el marco de los seis meses de gestión de este nuevo gobierno, ¿no? ¿Cómo se vivió ayer la jornada del Consejo de Liberantes? ¿Cómo fue el tratamiento de las fuerzas más compañeras? ¿Y cómo fue tomado por la, opos la oposición? ¿Qué pudiste vivir vos ayer de esa de esa jornada? No, bueno, yo creo que eh, eh, en particular, digo, nosotros la, eh, eh, hemos logrado que, que, que el Consejo de Liberantes es un, es un espacio en donde se discute no la, la, la, la, la, la, la ejecución de diferentes políticas públicas para en particular para la comunidad de los vecinos de avellaellanerera hemos logrado que estén ahí la nuestras cocineras nuestras cocineras de, de, de esos centros comunitarios y que ellas se sientan también abrazadas acompañando acompañada por la política no en el contexto en el que están estamos atravesando Por esa violenta persecución de parte de no solamente de los medios hegemónicos sino también de la justicia entonces ver la doña yo hablo siempre de mi cable tierra que es doña Elsa... una compañera que hace muchos años de que viene no de... De... sosteniendo infinidades tareas esenciales en los barrios populares de ver la doña Elsa, nuestra cocinera en el consejo deliberante Eh, eh, estar ahí presente eh, que se, y que se crea en el consejo deliberante una ordenanza en donde la acompaña a esa y miles de esas que tenemos en el territorio para seguir alimentando su comunidad para nosotros eso es eh, eh, eso es un abrazo ¿no? entonces lo que hacerle hemos logrado que no solamente los concejales del oficialismo del distrito eh, nos puedan este aprobar esta ordenanza sino también digo la el, el bloque de de, de, de, del pro también concejales que han apoyado no a esta, a esta la creación de esta ordenanza pero con algunas objeciones no dentro de un par de artículos dentro de esta ordenanza eh, pero bueno claramente con un solo voto a, a, en contra que es del, del concejal libertario no que, uh -huh. que, bueno gente que, que, que, que con sus intervenciones lo único que hizo fue este, repetir como loro lo que dice el gobierno nacional, ¿no?, con el tema de eh, eh, todo el tiempo poniendo en cuestión en cuestionamiento el tema de la trans, eh, transparencia de los funcionamientos de estos espacios de cuidados comunitarios, ¿no? Pero bueno, para nosotros no eso claramente no no, no no era el eje de la discusión, sino todo lo contrario. Para nosotros era muy, es muy importante que, que el municipio de, de Avellaneda, eh, en particular, Eh, a través del Consejo Deliberante eh, puedan crear esta ordenanza y de esa forma fortalecer ¿no? la, eh, eh, los lugares donde se siguen este, brindando la comida y la merienda a, a los vecinos de Alpera. Eh, sí, además eh, Norma eh, me parece que justo reconocer que es un Consejo Deliberante que viene estando acompañado por las organizaciones populares, eh, que no sé si sería posible de otro modo cuando... Eh, todo todo lo que son las instituciones de, de, la, de este Estado y de la democracia son permanentemente atosigadas, perseguidas, presionadas, corrompidas por el poder económico, digamos, ¿no? Tener el contrapeso de las organizaciones populares, o como vos muy bien planteás, la mismísima doña Elsa ahí en el Consejo Deliberante mostrando la realidad eh, cruel y dura, pero eh, existente, digamos, ¿no? O sea, que me parece que son las instituciones acompañadas por la comunidad organizada, ¿no?, las que hacen posible este tipo de desarrollos. Yo claro creo que eso digo, hay que ponerlo bien, Esbaldo, ¿no?, porque, eh, eh, porque si no digo siempre que en momentos de crisis eh, eh, están Doña Elsa, tenemos la suerte ¿no? y el privilegio de, de, de tener en nuestro país, en nuestra ciudad de Barcelona, Eh, eh, compañeros con no que siempre que en momentos de crisis de nuestro país son las primeras en ponerse en primera línea digo lo, uh -huh. lo, el claro ejemplo fue en el 2001 en, en, en, en, en el gobierno del macrismo en la pandemia todo, tuvimos eh, varias compañeras que lamentablemente dejaron la vida en, en el marco de la pandemia por poderse al servicio de nuestra comunidad entonces yo creo que Hay que poner en valor eh, el, el rol y ¿no? el trabajo de, de las organizaciones sociales siempre cuando el pueblo nos necesita. Entonces, obviamente, digo, nosotros ayer ver que, que la política, el Consejo Deliberante de Avellaneda, no con los concejales este, oficialistas y opositores que, que, que, que les haya interpelado y que les interpela la, la, la realidad que estamos usando como país, Para nosotros eso también es una caricia no lado, digo, porque funciona sobre la otra realidad que estamos teniendo. Tenemos la persecución, no solamente de los medios hegemónicos, sino la persecución judicial. Digo, tenemos varios comedores que están siendo allanados, tenemos varios referentes, o, o compañeras como, como Doña Elsa, que le están haciendo allanamiento en su casa. Entonces, digo, eso es tremendo, es una violencia que nosotros no lo podemos permitir. Entonces, Yo creo que hay que poner siempre en valor el rol de los movimientos sociales, y en particular de las mujeres de los barrios populares, ¿no? Entonces, siempre cuando un pueblo, cuando nuestro pueblo, nuestra comunidad se pone, está en crisis, en tan peligro, siempre somos nosotras las que nos ponemos siempre al frente para seguir cuidando. Bueno, Norma, te agradecemos muchísimo el contacto. Eh, queremos, además, eh, que, que esta comunicación eh, también sea parte de... De la inauguración de un canal de, de comunicación, valga la redundancia, y de transmisión de todo lo que se viene realizando eh, en nuestro barrio populares, en particular en el distrito de Avellaneda, que estamos aquí cerquita, algunos militamos en Avellaneda también, ahora estamos en La Boca, pero eh, necesitamos también poder fortalecer la comunicación porque muchas veces no llega a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo organizado construye. Así que estamos a, a disposición para lo que es, consideres y junto con el resto de los compañeros de Avellaneda eh, necesiten para poder dar a luz y, com, y comunicar eh, est estas batallas y estos, estos logros. Te mandamos un abrazo, Norma. Gracias, Norma. Un abrazo. Chau, chau. chau. Bueno, de día intenso, mucha mucha información, mucha mucho debate, eh Hoy sí nos hace falta ese programa de tres horas que teníamos antes, creo que. Mm. Eh, Mis, después no se quejen, ¿eh? No, no, no, no. Hoy dije. <risa> Hoy. <risa> Hoy eh, ya terminó. <risa> me quedo con las palabras de Norma esta última comunicación. Un, un logro esto lo de la ordenanza. Eh, sería mejor no tener hambre en los barrios, pero bueno, por lo menos apaña un poquito. Más allá de las doñas Elsa que ponen el cuerpo, así como mm. dijo Norma 2001, eh, 2020, y ahora mismo, si no tiene recursos... Eh, a veces nuestra voluntad eh, es excedida por, por, por la falta, por las carencias, que los propios compañeros a veces sostenemos las ollas de nuestro bolsillo y ya nuestros bolsillos también están vacíos. Eh, así que ese esa reivindicación para los compañeros que, que luchan, que ponen el cuerpo y obviamente recordar a los que también pusieron la vida. Bueno, estamos por, ahí, estamos por aquí hoy, ¿eh? ¿ya? ¿No? Ya estamos. Bueno, a quien nos escuche le mandamos saludos a todos los que hacen posible este programa y en particular a estas dos princesas que llevan adelante este programa con mucho esfuerzo y mucha sapiencia y las felicito delante de todos. Y el abrazo a JR que no lo saludamos se al se principio. <risa> y JR de... impecable. Buen fin de... Nos escuchamos pro... chau, chau. el próximo viernes.